...dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear... ...que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días... ...que Dios le bendiga este es nuestro deseo... ...y en nuestra oración... ...y también el deseo de muchas almas, de muchas personas... ...deseamos ser bendecidos, no deseamos ser... Eh, ...personas con dolores y aflicciones... Y privaciones No, siempre deseamos ser bendecidos Y la bendición viene de lo alto Hay un salmo que dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, sí, porque viene de lo alto Y no de los montes Sino de aquel que hizo los montes Los cielos y la tierra El mar y la fuente de las aguas Y todo lo que en ellos hay Los hizo bendecidos Este Dios maravilloso a quien nosotros servimos y de quien nosotros esperamos cada día, cada instante, su protección y bendición. Luego estaré leyendo para ustedes un salmo también en el cual para meditación en esta mañana. El salmo 149 dice... Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Amén.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 a aquellos que creen... y que tienen fe... y que se han allegado... y que son llamados hijos de Dios... también para ellos... para que canten un cántico nuevo... sí qué lindo es cantar un cántico nuevo... muchas veces los cánticos los cantamos... los cantamos... y ya después... como que van perdiendo... ese... ese sentido... espiritual sino que se está haciendo una costumbre pero aquel cántico que viene con la unción de Dios nunca pasará de ser ni dejará de tener ese bendito sentido de la admiración y del poder de Dios que actúa sobre aquellos que están cantando y le renueva sus fuerzas y su fe que en esta mañana este cántico o este Salmo 149 sea así cantada Jehová Cántico Nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos Amén Si usted quiere llamar a nuestra radio emisora o a nuestro programa el teléfono de la radio emisora es el siguiente 22 872 7871 voy a repetirlo y tenga presente ahí pronto un lápiz y un papel donde a anotarlo es la radio puente alto el número entonces el siguiente 22 872 7871 llame prontamente que dios le bendiga poderosamente luego estaremos escuchando entonces un himno precioso que he traído para todos nosotros cuando flaquea mi fe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 Jesús era pan de vida mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera porque Jesús es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 es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida. El Hermana de mi del cielo. mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada afuera. Porque Jesús es pan de vida eterna Sí, Jesús es el pan de vida eterna Sí, cuando flaquea mi fe y siento desfallecer Ahí está Jesús Para darnos a nosotros su mano poderosa De bendición, de fe y de apoyo en todas las cosas Sí, porque Dios no nos quita a nosotros este libre albedrío Esté libre en manera de escoger. Si escoge esto o aquello. Decisión de uno. Dios no le obliga. Por eso que cuando la persona eh, tiene alguna dificultad o problema. Tiene derecho de hacerlo. De, de, y tiene derecho también propio que Dios le ha dado. Como libre albedrío. Eh, de saber de ir por donde quiera. Pero cuidado. Porque... Un día dará cuenta Dios de lo que está haciendo. Eso es el asunto. Dios a nosotros nos ayuda cuando estamos en las manos de él, en el camino de él. Voy a seguir en lo que ayer estuve hablando y predicando de la palabra de Dios. Pues yo soy un predicador. Soy un predicador, un anunciador de las cosas de Dios. Bien, eh, estuvimos leyendo ayer en la epístola universal del apóstol del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Y voy a leer nuevamente en este lugar, y voy a continuar un poco más adelante, pues esto dije que nos iba a sorprender a muchas personas de lo que habla aquí en este lugar. Pues hay personas que nunca han escuchado una predicación o han ido a una iglesia evangélica, que lo que se dice allí solamente especulan o alguien que le ha contado a, o inventan cosas no para que se vea como la palabra de Dios nos va a nosotros encaminando en la senda del bien va corrigiendo nuestros errores va demostrando que nosotros hemos hecho esto o aquello que desagrada a Dios todas esas cosas la iglesia para nosotros es nuestra casa espiritual dice es eh, puerta del cielo que es nuestra nuestra iglesia allí donde estamos o el templo donde vamos a reunirnos y dios nos enseña todo el tiempo es sorprendente digo porque cuántas personas hay que nos preguntan bueno y qué hacen qué es lo que hablan tanto allá que la gente va todo el tiempo esto pues esto que nos enseña a nosotros cada día Y aquí va a encontrar entonces sorprendentemente lo que se enseña que muchas veces no hay ningún instituto ni escuela ni ningún lugar de educación de esta forma a no ser en la iglesia donde se lee y se explaya y se predica la palabra de Dios. leo entonces en primera epístola universal del apóstol san pedro en el capítulo 4 y dice así que puesto que cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado eso lo expliqué ayer verdad versículo 2 dice para que no para no vivir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 pero vivan en espíritu según Dios. Hasta ahí, yo leí ayer y estuve versículo por versículo, ¿no es cierto?, predicando al respecto lo que se trata, lo que se dice de esto aquí. Ahora voy a leer del versículo 7 al 11 que dice, «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración»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 Quiero también predicar a este a este respecto Hablar a todos nuestros amigos y hermanos que están en la sintonía de esta radio emisora Porque Dios nos avisa de las cosas Dios nos, nos da a nosotros una pauta para seguir en ella Para así nosotros ser aceptos por Dios ¿Por qué digo aceptos? Porque Dios es santo Porque Dios es santo y debemos vivir una una vida santificada delante de Dios. Y también delante de los hombres. Sí, esto es lo que Dios quiere. Por eso dice que el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. Eso está diciendo, pero clarísimo para los hermanos de la iglesia. Porque hay hermanos que se dejan estar... Y quedan así tan pasivos, sin hacer nada, ni siquiera por su propia alma. Ah, está, dice que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Porque la oración, como siempre se dice, yo también lo digo, y creo firmemente que es así, la oración es la llave de todas las cosas. Pues Jesús lo dijo, el que pide recibe. En oración Y dice que todo lo que pidiéramos en oración Creyendo Lo recibiremos Por eso también dicen Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 17 dice Orad sin cesar O sea Ora, ora, ora Siempre orando sin parar Sin cesar de orar ¿Ah? Por eso dice que El fin de todas las cosas se acerca ¿Cuántas personas piensan que van a, a vivir muchísimos años? Nadie va... Nadie sabe el día ni la hora A no ser aquellos que se quitan la vida dice no, mañana voy a hacer esto, esto, otro Pero eso darán cuenta a Dios Porque Dios tiene un plano y propósito para cada uno ¿Por qué no buscan a Dios? Personas con ojos buenos ¿Cuántos ciegos desearían tener los ojos De aquellos que terminan con su vida? O aquellos que, que, que están padeciendo desde de los riñones desean un, un trasplante o trasplante de corazón y aquellos que tienen todo su cuerpo bueno quieren quitarse la vida no haga eso aparte de usted ese pensamiento malo ¿ah? porque de, el enemigo de, de, de, de los humanos que se llama diablo o satanás él quiere que tú termines con tu vida pero dios quiere darte vida y una nueva vida y vida en abundancia o sea, buena vida. Sí, entrega tu camino al Señor. Y tú, hermano, ¿por qué has dejado de, de, de ser ferviente en el Señor? Haced ah, pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando la persona no tiene amor ni por sí mismo, tiene todo tipo de Cosas malas en sus mentes. Cosas que solamente dañan a sí mismo y a su prójimo. Por eso que quien tiene amor de Dios, ama todas las cosas. La creación de Dios. Ama incluso hasta sus enemigos. Pues Jesucristo mismo lo dijo. Dijo que debiéramos nosotros de... Si nuestro enemigo tuviera hambre, ¿qué lo que hay que hacer? Dale de comer. Y dijo más todavía el Señor Jesús, dijo, y si tu enemigo tuviera sed, ¿qué lo que hay que hacer? Dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Claro que sí, claro. Y si no, Dios te lo pagará. Dios te dará la recompensa. En algún día estará en la balanza de Dios y allí estarás. Será contado por lo que tú has hecho Pero claro que sí ¿Por qué no? Ah, había un hombre Que era un, un centurión Centurión romano Que le hacía limosnas Y hasta que vino un ángel del cielo Y le dijo tus oraciones han llegado de, Delante de Dios Y tus limosnas O sea El beneficio, los bienes Que, han, que hizo sobre sus prójimos Dios los tome en cuenta. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Ámense, hermano querido, en la iglesia sobre todo, en su hogar sobre todo. Ámense porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muchas veces sí eso es lo que pasa. Hay ¿eh? que un mirar o un saludo descuidado produce un resquemor, ¿no es cierto? En el corazón de alguien que no ha tenido la atención que, que esperaba. Pero tenga el amor de Dios. Tenga el amor de Dios y usted va a ver cómo las cosas cambian. Sí, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ah, qué lindo es esto. Cuando se hospeda a alguien, cuando se recibe una visita y se le atiende tan lindo, tan bien, que la persona no queda con otro sentimiento no ser de bendecirlo, de orar ah, por aquellos que lo han atendido bien, cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, mire lo que enseña la Biblia Sagrada la palabra de Dios, si sí, esto enseña, y usted cree que se enseña mal, porque no va a la casa del Señor porque no, se no se ha entregado en los brazos del Señor Jesús sino que ha estado porfiando si sí, pues Dios tiene un plan y propósito para su vida Dios tiene lo mejor para usted por eso que cada uno que ha recibido de Dios bueno comentenlo a los otros, díganlo a los demás enseñenlo a los demás predíquelo, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No vaya a ponerse a hablar otras cosas. Y muchas veces incluso sandeses se hablan. No, no, no, no, no. Usted como hijo del Señor, como siervo del Señor, hable lo que ha recibido de Dios. Las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y termina el apóstol Pablo diciendo esta parte de su misiva o de su carta ¿ah? de la epístola. Termina aquí el versículo 11 diciendo amén. O sea, así sea, háganlo así, hagámoslo así y que Dios nos bendiga. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Sorprendente, ¿verdad? ¿Verdad? Porque así es como cambian nuestras vidas A través de la enseñanza De la multiforme gracia de Dios Amén Y ahora este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Mi amado y buen Padre Celestial, gracias le doy Señor Jesús porque en esta mañana usted me dio la fuerza, me dio la salud, me dio el ánimo, me dio la fortaleza y dio la claridad en su palabra para poder Señor ministrarla predicarla a todos los que están escuchando en esta mañana y yo sé que muchos más van a hacerlo posteriormente oh Padre Celestial gracias le doy por su infinito amor porque usted Señor siempre ha estado conmigo usted me puso nombre Dios mío usted me vio antes que yo naciera como dice el salmo mi embrión vieron tus ojos yo era embrión pera apenas no era nada como muchas personas dicen pero ya usted me vio como ser humano alto fuerte con todo el intelecto que usted me ha dado hoy oh sí señor y le pido señor que así también sea en nuestros amigos radio oyentes que han escuchado su palabra porque su palabra nos cambia su palabra nos dirige su palabra nos enseña oh sí señor esta palabra poderosa y gloriosa escritas en este libro en este libro sagrado sus sagradas palabras Dios que muchos puedan entenderla y comprenderla y puedan hoy decidir de entregar sus vidas a usted porque que nos queda de la vida cuánto nos queda quién sabe cuánto nos queda oh Dios mío que cuando usted nos llame nos encuentre haciendo así haciendo lo que usted nos ha ordenado en su palabra en sus mandamientos en sus preceptos en sus conceptos y en toda la instrumentalidad de este poderoso evangelio si sí, gracias Señor gracias le doy le pido también por los enfermos Aquellos que padecen, Señor, en sus cuerpos, que tienen enfermedades, que muchas veces, Señor, no, para los hombres es imposible. Y claro, para los hombres muchas veces terminaron de darles las pastillas, de darles los remedios, de darles aquellas cosas que, que le hacen bien, pero ya no pueden más allá. Ah, pero su mano poderosa sí, Señor, de la libertad sus cuerpos, Señor, sanándoles por sus llagas y por sus heridas. Que aumente la fe en ellos ahora, en este momento, para recibir la sanidad a través de la fe, de estas palabras, de esta onda radial. Y sean sanados por el poder que hay en su nombre. Y sean libertados y prosperados y bendecidos por el poder que hay en este nombre, que sobre todo nombre... Se lo ruego en su santo nombre, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén y Amén. Entonces, estimados amigos oyentes, hoy ha sido un día bonito, precioso, en cuanto a la palabra del Señor. Un día frío, sí. Mañana, si Dios permite, que día jueves tendremos reunión, culto, en la calle José Victorino Lastarria, número 630 La Iglesia Apostólica Unicista de Chile Sí, calle José Victorino Lastarria, 630 Segundo sector de la población Pedro Guirrecerda Están todos convidados Vengan a la casa del Señor Este pastor, el reverendo Moisés Salvear Desea que hoy usted haya recibido La bendición del Señor Y todos nuestros hermanos, la fortaleza que Dios se bendiga poderosamente. Si Dios permite, hasta mañana. Y aquel